La Quinta de Olivos, donde también están reunidos con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y altos funcionarios del Gabinete Nacional y se espera una conferencia de prensa, una cadena nacional, dijeron desde Presidencia en un ratito nada más. También lo confirmó que va a hablar el Presidente el eh, presidente del Partido Justicialista, el Diputado Nacional José Luis Gioja, hace instantes nada más aquí en Radio Gráfica. 20 grados la temperatura, nos vamos a encontrar mañana como siempre a las 16 horas y ustedes sepan que estuvo Julián Pelliza en la operación técnica y la edición de este programa que estuvo Camila Cataño en la producción y la edición de los testimonios que estuvimos escuchando en el aire de Abramos la Boca y nos vamos a encontrar mañana, como siempre a las 16 mi nombre es Mauro Cabalín, se quedan con Gabriel Fernández y ya nada será igual chao, chao. Y viva la patria, eh FM 89.3 radiográfica Noticias. Política. La CGT condenó el exceso del legítimo reclamo policial. En esos términos, la central obrera advirtió que la legítima defensa de los derechos laborales de los policías bonaerenses se transformó con el paso de las horas en una amenaza real al normal funcionamiento del estado. Noticias. En el comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional se señala que el descontento quedó expuesto en las primeras horas del conflicto, por lo que todas las acciones posteriores constituyen un exceso. En ese sentido, la CGT al manifestar su respaldo al gobernador kisilov reclamó con firmeza a los efectivos para que se subordinen a los mandos institucionales. Sin la oposición, el Senado firmó en comisión el dictamen para la nueva ley de pesca, la iniciativa contó con el respaldo de los senadores del Frente de Todos en una videoconferencia que la oposición abandonó, tras advertir que no discutiría una norma aprobada en una sesión que ellos cuestionaron ante la justicia. Esteban Bullrich, si bien reconoció que el proyecto es bueno, señaló que el interbloque de Juntos por el Cambio no podía acompañar esa propuesta porque consideran que está viciada de nulidad por la forma en que se trató en diputados. Economía. Destacan que el 99% de las empresas beneficiadas por el ATPC cinco son pymes. El alcance del programa por más de veintiséis mil millones de pesos contempla el pago de parte de los salarios de agosto a empleados del sector privado de casi ciento mil empresas. Así se detalló hoy durante el encuentro habitual del gabinete económico donde además se informó que más de veintiséis mil quinientas empresas solicitaron préstamos en casos donde la recuperación nominal de sus facturaciones sigue siendo negativa.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 Treinta, treinta y www.agusfumigaciones.com.ar Agus Fumigaciones, SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos.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 Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio más efectivo Cabal en www.cabal.com Más información en www.bancocredicop.com Interlocuciones Conversaciones que nos acercan A pesar de la distancia Conducción, Ariadne Solero Calvert Y quienes habla, Mario Sarras Los jueves de 14 15 Por Radio Baja.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 Radiográfica FM 89.3 Más vivos que nunca. Fin de espacio publicitario. Estamos con información de último momento que está relacionada con los sucesos que han sido de amplia difusión. Del diagnóstico que estamos realizando no nos movemos un ápice porque la relación de fuerzas no se ha modificado y la institucionalidad, aunque no lo parezca a través de las pantallas, tiene su importancia en la República Argentina. En este momento, por eso hablábamos de último momento, el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof se están empezando a reunir con intendentes del oficialismo, pero también de la oposición de la provincia de Buenos Aires. Esta reunión es determinante y con posterioridad a la misma habrá una cadena nacional. Qué mejor, para inaugurar la voz del presidente dentro de un rato, será transmitida en directo por la gráfica, que escuchar al loro peronista. 89 minutos eh, el tramo que nos condujo hasta aquí está relacionado con una demanda salarial que derivó en operatorias políticas vinculadas con aquellos sectores externos que inciden sobre la interioridad de las fuerzas de seguridad con el acompañamiento pleno de los medios de comunicación y a partir de allí con la difusión de de propios y extraños, de manera intensa, acerca del potencial de una medida que reúne aproximadamente, por lo hemos sabido, al 40-45% de la fuerza activa. El eh, gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, no ha emitido ningún pronunciamiento, eh, Mauricio Macri tampoco, pero, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de diferente encare fuerzas adentro de juntos por el cambio, observamos una buena cantidad de referentes de la oposición cuestionando la metodología empleada por las fuerzas policiales. Esto no es porque tengan gran voluntad democrática, sino porque la relación de fuerzas institucional no les da como para incidir de manera determinada en de alrededor de un bueno, de una destitución o de una movida de esa naturaleza. En Pública Argentina, el dirigente de mayor popularidad es el presidente de la nación y el de menor popularidad es eh, Mauricio Macri. Esto también marca un comportamiento. Eh, como en el comienzo mismo de los rumores, las Fuerzas Armadas han vuelto a manifestar que no tienen nada que ver con el golpe de Estado. Al menos a nosotros nos lo hicieron saber jóvenes oficiales que... No se trata siquiera que se opongan, sino que directamente ni siquiera consideran la posibilidad de congregarse con las fuerzas policiales como para llevar adelante una instancia de esa naturaleza. Vale señalar que hay una distancia apreciable entre el rango de unas y de otras, aun cuando ninguna merezca ser considerada santa. Pero no es fácil, como sucedió en Bolivia, que en la República Argentina las fuerzas policiales se lleven puesto a las fuerzas militares estamos arrancando con bastante información y vamos a tener más en esta edición muy singular de Ya Nada Será Igual levantamos la cortina <música> llamamos a nuestro compañero Julio Carballo que tiene bastantes cosas para decir en distintas direcciones, la atención Buenas tardes compañeros de Ya Nada Será Igual veníamos resaltando con cierto optimismo, optimismo algunos logros del gobierno el arreglo con los bonistas los planes de reactivación este, los créditos para la industria el satélite etcétera pero la coyuntura actual nos obliga a cambiar el clima. Estamos entrando en un clima destituyentes Las casualidades permanentes, diría uno. El ejército hace una semana reivindicando a sus caídos en los años de fuego. La oposición política, desconociendo al Congreso... Y no aceptando la derrota electoral. Una inflación desmedida en los últimos días como nunca se vio. El aumento de tarifas de luz, de gas, por error. Por supuesto, siempre el error es a favor de las empresas. Los medios monopólicos, ya sabemos a qué nos referimos, fomentando la violencia, mandando a idiotas útiles a contagiar la pandemia por las calles, sobre todo para cargarle los muertos al gobierno nacional. Nada es casual. Un piquete de 40 personas que no permite el ingreso a su domicilio a un procesado, desconociendo al Poder Judicial, es muy grave y eso merece sanciones un reclamo policial que durante cuatro años estuvieron calladitos por aumentos de salarios frente a la casa del gobernador que después se gener generalizó en toda la provincia de buenos aires ¿no? creo que detrás de esto hay otra intención que es que apunta a Eh, para voltear a Bernie que es quien en un futuro les puede sacar votos a la derecha o sea que juegan a la carambola ¿no? en Tandil el intendente se resiste a aplicar los protocolos de la provincia de Buenos Aires es como declarar la independencia de Tandil desde que se habló de apretar el botón rojo para reducir la cantidad de infectados y de muertos, hasta hoy se sumaron 2.500 personas.